¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien.、Eh, Lorena, bueno, a ver, eh, comentanos eh, cómo está la situación、eh, de la gente que tiene autismo,、eh, sobre todo acá en la provincia de La Pampa. Bueno, seguimos militando.、Eh, yo, nosotros, los 2 de abril, este, solemos hacer、eh, un, un encuentro este, para seguir visibilizando, concientizando, pero bueno, la realidad es que. Intentamos trabajar de a poquito、eh, todo el año, ¿no?、Mm. Eh, está todo difícil y, y mucho más, digo yo, los derechos de nuestros niños que están tan vulnerables, ¿no?、Sí. Eh, nosotros desde nuestro lugar, desde Padre Estea La Pampa, bueno, siempre、eh, dedicamos el mes de abril para ir haciendo actividades ...este... y, bueno, lo que te digo, seguir visibilizando. Y tratando de que la gente se concientice, se solidarice. Este, nada, eso. Está difícil como en todos lados, ¿no?、Sí. Pero bueno, acá, desde nuestro humilde lugar, seguimos aportando información para que la gente, bueno, justamente, ¿no?、Eh, nos tenga en cuenta, digamos.、Claro. Por un lado, planteas esta necesidad de cara a la comunidad, la visibilización, la concientización. Desde la organización de la que formas parte, ¿cuáles son las demandas prioritarias que le hacen al Estado? Mira, en realidad nosotros、eh, luchamos por la inclusión. Que bueno, acá en La Pampa estamos realmente muy bien. Este, a, o sea, A comparación de otros lugares,、eh, realmente la parte educativa acá en La Pampa、eh, va por muy buen camino. Obviamente, como todo.、Eh, No todo es、eh, genial, ¿no? Ahí Sigue habiendo baches, pero bueno,、eh, seguimos luchando por la capacitación de los docentes, este, porque nuestros niños estén en una escuela, vamos a llamarlo así,、eh, normal, porque hay, bueno, pasa que, por ejemplo, en Buenos Aires los chicos siguen en escuelas especiales, acá no pasa, en La Pampa ya no hay escuelas especiales, acá las escuelas son de apoyo a la inclusión. Por ende, todos los niños con diferentes discapacidades están en las escuelas convencionales, ¿no es cierto? Y eso es un paso muy importante para la Pampa en la parte educativa, porque todos nuestros niños tienen derecho a, ¿no es cierto? Y mucho más a la educación. Así que, este, lógicamente, como te digo, hay cosas que todavía hay que limar y hay que trabajar y. Y, y bueno, y, y por la cual seguimos luchando, porque obviamente que en este camino te encontrás con docentes que no tienen ganas, con docentes que no le importan, o con docentes que dicen,、eh, bueno, es alumno del de,、eh, maestro integrador o de, de, del asistente idóneo. Sigue pasando esas cosas, ¿me entiendes? Este, pero bueno, seguimos luchando por los derechos y, y, y por la capacitación de los docentes y por las ganas de los docentes. No es fácil.、Eh, Pero bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en la parte educativa. ¿Qué, qué pasó durante la pandemia, eh, Lorena, eh,、oh, a las dificilísimo. familias?、Eh. Dificilísimo.、Oh, imagínate que nuestros niños volvieron a. La mayoría volvió a, a, a cero: este, estar encerrados, cortar con sus actividades. Nuestros niños son. La mayoría necesitan de una rutina, de, de, de, de un. O sea, de, de tener una anticipación de lo que va a pasar y el encierro, el, el cortar con todo, retrocedes en un montón de situaciones. Obviamente no en todos los niños, ¿no es cierto? Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, a mi niño, obviamente él, si n e da la escuela, estaba chocho en casa porque, qué, qué, qué, ¿en qué le afecta a él? Pero bueno. Hola. ¿Nos escuchas, Lorena? Sí. ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. sí,、ah, sí, sí, sí. Eh, nada, pero después el volver, ahora, el volver o el año pasado, después de a mitad de año volver al colegio,、eh, fue muy difícil. Es como volver a, de cero, ¿no es cierto?、Eh, en todos los aspectos, tanto en、mm. las terapias, en la escuela, en lo social. v i s t e Las familias realmente la luchan un montón. Las familias la s luchamos un montón. Esto. El autismo te enseña un montón de cosas lindas, pero no es fácil eh, sobrellevar, eh, ponerle el pecho a todo,、eh, no es fácil,、eh, y mucho más después de una, de una larga pandemia. ¿no? Mm, claro. eh, ¿Tienen n、eh, o identificada la cantidad de, de niños, niñas que tienen、eh, tra este trastorno aquí en la provincia de La Pampa? No, no hay un centro、no、un... en ningún lado,、mm. pero bueno, a nivel mundial, uno, el último. Mira, si no me equivoco, era uno de 53 chicos en el mundo, no sé, con autismo. Hay más niños con autismo que con,、eh, con enfermedades、eh, como el, no sé, por decirte, el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedades.、Sí. Este, todavía no se sabe el, el porqué de este diagnóstico、eh, a nivel mundial. Todavía no se sabe por qué los niños nacen con autismo. Pero, pero bueno,、eh, tenemos que seguir luchando nosotras. Lógicamente esto sigue pasando, es una realidad. Somos parte de esta sociedad, tenemos derechos y, y bueno, justamente luchamos para que nuestras niñas tengan una mejor calidad de vida、ah. a través del certificado de discapacidad, con sus terapias. v i s t e Las Juan... familias realmente la luchan un montón. Recién Juan Pablo te preguntaba del Estado、eh, que vulnera los derechos、eh, de niños y niñas que tienen el, el trastorno eh, autista. Eh, las obras sociales, que son una parte privada,、eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tratan、eh, este trastorno?、Eh, ¿Le dan cobertura,、eh, asistencia? Mira, desde el momento uno que vos tenés el certificado de discapacidad,、sí. eso también es un tema por ahí que a las familias que recién están diagnosticadas. Eh, es, es muy chocante, es cruel, es difícil es decir, necesitas el certificado de discapacidad. A uno se le cae el mundo en mil pedazos cuando te dicen necesitas esa t、sí. etiqueta. Pero realmente ese es、eh, el, el punto inicial para una mejor calidad de vida para nuestros hijos. Porque si vos no tenés un certificado de discapacidad, no tenés acceso a nada. A las terapias,、eh, a, a todas las prestaciones que nuestros niños necesitan de, la mayoría de por vida. ¿No es cierto? Este, entonces hay que luchar por ese certificado porque, gracias a eso, podemos pelear por, por las diferentes eh, terapias. Eh, suele pasar a nosotros, porque, bueno, mi marido en este caso tiene una obra social gremial,、mm. la luchamos lógicamente, presentamos los papeles, te lo autorizan,、eh, pero hay un montón de cosas que no te las dan y las. Y tengo entendido por casos muy l l e r a d o s que las, las privadas, no sé, te d i un nombre, OSDE, ponele,、eh, son las peores, son las que más te hacen la vida imposible porque、eh, te pagan, no sé, la mitad de lo, del presupuesto, porque no te dan, no sé, la plata total para un acompañante terapéutico.、Eh, es, todo, es, es terrible todo eso, lo que la familia lucha、eh, con, con el tema de los papeles y del manoseo que se recibe. Por esa parte es impresionante. ¿Viste? Te falta un papelito y te vuelven todo para atrás. No, es muy difícil, es desgastante realmente.、Uh -huh. Lorena,、eh, recién hablabas de la inclusión educativa. Te consulto y más allá de que vos destacás que la Pampa está en un camino avanzado respecto de otras jurisdicciones, señalabas、eh, algunas, este, la, la, la tarea de algunos. Docentes, algunas docentes que por ahí no quieren, no pueden. Más allá de, de las cuestiones personales, ¿hay una estructura preparada? Quiero decir, el sistema en general, ¿hay la suficiente cantidad de, de docentes, de, de horarios, de presupuesto? Y mirá, o sea, yo pienso que, por ejemplo, acá en La Pampa se creó una imagen que es el asistente idóneo. Eh, que es una persona que asiste al alumno en, en sus necesidades personales dentro del aula. Pero bueno, muchas veces ese, ese、eh, asistente es el que tiene que quedarse con el alumno porque el integrador tiene cuatro o cinco chicos y en diferentes、eh, escuelas, entonces hay, hay baches.、Eh, pero bueno, o sea, yo pienso que vamos por un buen camino, ¿no es cierto? O sea, obviamente que falta, siempre va a faltar. Y digo siempre porque es verdad, nunca dejas conforme a todo el mundo. A mí me encantaría, lógicamente, que mi niño que realmente necesita el integrador tiempo completo en el aula tuviera a su maestra, no sé, las cuatro horas. Es imposible, son muchos los chicos y son pocos los recursos, ¿me explico?、Eh, pero bueno, nos adaptamos a lo que hay、eh, y, y, y bueno, y vamos mejorando en este camino. No siempre alcanza, obviamente. Pero bueno, vamos mejorando. Es, ese es mi, mi punto de vista. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu nene? Mi nene tiene 11, va a cumplir 12. Al año que viene arranca el secundario. Ah, claro, ya cambia de nivel. ¿Y, y cómo ¿Eh? ha sido, cómo es su experiencia cotidiana? Y, es, haciendo la salvedad de estos años de pandemia, que fueron, bueno, una situación extraordinaria, pero digo, ¿cómo se lleva con sus compañeros, compañeras, con el resto de claro, los docentes? Yo... Yo siempre cuento,、eh, mi primer la primera experiencia en jardín,、eh, mi nene casi prácticamente no hablaba y no expresaba nada, ningún tipo de sentimiento, ningún nada.、Eh, y a mí me daba mucho miedo eso.、Eh, entonces yo fui、eh, con fuerza, no sé, si, digo, como mamá uno saca fuerzas de donde no tiene, ¿no? Hablé al colegio y le pedí a la directora una reunión con los padres del colegio.、Eh, entonces, bueno, me armaron. Me dice, sí, la directora, bueno, ¿para qué? Digo, porque yo quiero contar a los papás de mi, de, de mi hijo, de, de los compañeritos de mi hijo, qué es lo que tiene c a e t a n o qué van a ver de raro en él. Y vos sabes que ese fue como el punto inicial de un cambio impresionante en el colegio, porque yo pude llevar información. Pude contar、eh, si ven a Caetano aletear, si ve a Caetano、eh, pegarse en el pecho, es porque le pasa esto o lo otro.、Eh, e incluso conté que él le tenía miedo a los globos, que le tenía miedo a las bengalas en, en ese momento, ¿no? Y fue un, un, un inicio, un cambio impresionante porque los papás no sabían qué era el autismo, no sabían qué era lo que iba a pasar, con, con qué se iban a encontrar. Y ellos mismos, desde su casa, pudieron explicarle. A sus hijos cuando venían de la escuela, decían: Mamá, Caetano no habla, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, Caetano tiene tal y cual cosa. ¿Y por qué aletea como un pajarito? Porque le pasa esto y esto. Y realmente fue、eh, un cambio, como te vuelvo a decir, el punto inicial para un, un camino impresionante, porque desde ahí sus compañeros, por ejemplo,、eh, chicos de cinco años, como si, No, tráelo al cumpleaños porque no va a haber Globo ni Bengala. Y si tiene cinco años, mirá el razonamiento que hace.、Mm. ¿No es cierto?、Mm. Porque yo quiero que esté caetano. Y realmente fue muy lindo. Después, obviamente, van creciendo, le van poniendo límites, este, le van diciendo, no cae hoy, no, no cae, no quiero, no cae, no toque. Lo fueron conociendo y ellos mismos hoy le ponen el límite a caetano en el aula. ¿Me entendés?、Mm. Pero está genial. q u El e papá puede informar, me e n t e n d é s y no que、eh, nada, llega a los padres o llega al alumno y dice:、mmm, ¿Qué le pasa? Es raro,、eh, ¿por qué hace así? ¿Por qué no habla? ¿Qué tendrás enfermito? Viste, se lo preguntan los chicos. Entonces, que el papá puede informar lo que está pasando.、Uh -huh. Esa fue mi, mi experiencia personal y realmente fue muy lindo todo lo que vino después. Mm, ese proceso de inclusión, eh, eh, de sí, verdadera te inclusión. Ya lo cuento. Lo、eh, mm, eh, cuento porque está bueno, ¿viste?、Mm. Sí, la verdad es que、eh, es hermoso lo que contás.、Mm. Yo, yo te estamos siguiendo este, con algo de emoción,、sí. podemos decirlo.、Eh, y también estaría bueno que esto que surgió de tu iniciativa personal fuera una cuestión más este, propia del, del, de las organizaciones estatales en sí mismas, pero.、Eh, Está muy bueno lo que contás, la verdad que. Mira, yo pienso que uno, desde el lugar de padre, puede hacer un montón de cosas y cambiar un montón de, de paradigmas. Este, pienso que uno, como papá, militando los derechos, digo, militando, contando, visibilizando.、Eh, nosotros o sea, venimos desde, desde que Caitano fue diagnosticado. Nada, bueno, sí, me he encontrado con gente en el supermercado que lo mira raro. ¿Sabe qué tiene mi hijo? Tiene autismo, por eso hace esto, ¿Por eso? porque se encuentra en la calle, y ve una rubia, ama los pelos, y, y, y por una cuestión sensorial te abraza. a t e c h o c a s con gente que, que uy, no, no, no quiero que me abrace, o qué le pasa a este que no me conoce y me abraza? Entonces, uno tiene que ir tomando fuerzas para ir contando. Eh, y, y que no quede, ¿me e n t e n d e s e、uh, este es loquito, es enfermito. No, uno tiene que intentar tener las fuerzas para poder sobrellevar con las situaciones、eh, en la vida cotidiana, porque te encontrás con un montón de gente. Entonces, más allá de la escuela, más allá del Estado, más allá de todo, creo que el, si la familia lo acepta,、eh, ya eso después. Se、lleva a un montón de otras cosas, viste? A tener fuerzas, a, a sobrellevar un montón de, de cosas que nos pasan en la vida cotidiana.、Mm. Lorena Robledo, te mandamos un abrazo grande acá de Radio Kermés. Yo te puedo,、eh, así breve y cortito, contar que ¿Sí? nosotros el 23 vamos a estar acá en Pico pintando un mural, vamos、uh -huh. a invitar a la gente, pero lo más importante es que vamos a empezar a hacer una campaña en, en mayo. Queremos que se active una ordenanza que hay acá por lo menos un pico, e s la carta de pictogramas en los lugares gastronómicos. Esto del uso de los pictogramas es una manera de comunicarse d en u e s t r o s hijos fundamental en la mayoría que no tiene lenguaje. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se sumen los lugares gastro gastronómicos con una carta、eh, para que ellos puedan pedir qué comer, qué tomar, ya que es una manera de comunicarse básica para ellos. Vamos a s e g u i r Por el uso de los pictogramas de los colectivos. Describí, y, y a, describí medida...、eh, a qué le, llaman, o le llamamos pictograma para que nos quede claro. Bueno, pictograma es, por ejemplo,、eh, no sé, por ejemplo, el niño quiere tomar agua y, bueno, ¿cómo pide agua? El nene que no tiene lenguaje, va a un restaurante, quiere un, tomar una gaseosa. Bueno, que haya una carta donde tenga un niño con una Coca-Cola o una, por ejemplo, diferentes imágenes de. De bebidas, diferentes imágenes de comida, que el niño pueda decir con señales que quiere tomar, por ejemplo, señalizar una Coca-Cola y comerse una hamburguesa, por、uh -huh. así decirte.、Claro. El niño que no habla o la persona que no habla se puede comunicar a través de imágenes, esos son pictogramas.、Claro. Entonces, hay una ordenanza, pero todavía bueno, está como media verde, así que acá en Pico por lo menos vamos a empezar. A, a luchar para que esto se implemente porque es un derecho y una manera de comunicarse. Así que、mm. nada, q u e r í a contarle eso porque va a traer sus repercusiones, pienso yo, porque confiamos en que la gente va a querer implementar esta nueva manera de, de comunicarse. Bah, para ellos, no para sí, nosotros. Sí, sí, más vale. Eh, eh, bien, Lorena, muchísimas gracias de vuelta. Gracias a, te... a ustedes por el tiempo, como siempre. Bueno, ¿Eh? Eh, un abrazo. Gracias. Muy、eh... amable, Salón.